Tenemos entendido que ustedes en 26 horas en una reunión, n a qué acuerdo llegaron? ¿Mañana se suman al paro a nivel nacional? Bueno, nosotros sumando a la organización de a CeliU, es que mañana vamos a hacer una caravana a media de la mañana hasta las dos y media, con los autos pintados, en su bandera, en su bocinazos, y la e n t e d u e va a hablar de la maldad. m r a m a ñ a n e la autoridad le ve la mía por las costas preventivas, se c r u s a n los combustibles ya, y ya cansados de l a s f a m o s a s combustibles que. Están haciendo cada vez de Amaca, r o ya. ¿vale? ¿Esta iniciativa, ya, ¿lo entro,、eh, usted por d e s a p i t a l ya conoce ya de su decisión? <tose> Yo pertenezco al Consejo Nacional de p e r t e e n c i a de e d u a r d b a s t i l o si y e f o r m a d o este tema, me c o m u n i c a c i ó n de la Red Malví, del Tijón de l r a g o en el p u n t o de los cuales también queramos contar de la felicitación, ya n la. Bueno, acá, como nosotros,、eh, de, los otros gremios, de los colectivos, los taxis que usamos, porque nosotros en que hacemos siempre lo hacemos de manera también, cuando son llamados los gremios los otros, que los propietarios, eran que son parte del vehículo s que q u i e r a n q u o se haga, porque la única manera es que nos hagamos entrar de las la autoridades que se a q d a d n tiempo y que merezco s respeto que, que, que, que me dicen aquí. q u e es c u e s t a Si sí, posible.、Sí, Estos、no, como q u aplicando los fondos específicos, e s p e c i a i d a d a la l a r es para atender a d esa r e a r a d O sea, eso es lo que nosotros queremos. Porque hoy día se nutre y vive en gran cantidad de familias de familia e e país. Don、Carlos, por último, siendo un poco r e a u d a t i v o s etcétera, los auditores que con tranquilidad, ustedes q u i e r a n prestar un servicio absolutamente normal, a excepción de esto que se va a realizar, como dice usted,、eh, cerca del mediodía. En el resto del tiempo va a estar normal el servicio, ¿no? A ver, a la comunidad, a nuestros usuarios, yo les pido l a comprensión. Nosotros en la mañana vamos a prestar un servicio、eh, completamente normal. Pero a la hora que ya mencioné, nosotros vamos a movilizarnos para expresar el descontento que tenemos con la autoridad referente al tema específico de los combustibles y, y que de una vez por todas queremos una solución y que sea una solución que perdure en el tiempo.、Eh, y por eso le pido la comprensión a, a los usuarios y a los particulares que tengan un autito que nos apoyen también, porque si nosotros logramos el día de mañana conseguir algo, esto también va a e r en beneficio de todos. ¿Qué líneas participarían finalmente en esta movilización, las que usted representa? A ¿no? s í A ver, aquí hay、eh, líneas que pertenecen a los sectores de Rahwe, Frank y Olegería: son la línea 11, la 21, la 22 y la 33. ¿Y ustedes esperarían、eh, de alguna forma la solidaridad también con las otras líneas se unan? Siempre hay y se espera de que conductores o propietarios de otras líneas o dirigentes de otras líneas se acerquen si quieren participar de esta movilización. e n c a n t a d o los vamos a recibir. l o q u i e r o Juan Carlos, agradecido por la gentileza de conversar con nosotros. Sabemos que hace pocos minutos nomás terminó su reunión. Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias a ustedes.